Un grupo de vecinos y vecinas que se están organizando y, sobre todo, que van a hacer una movida solidaria este domingo con corte de pelo para los niños, las niñas, los adolescentes, cualquier persona que se acerque aquí al pasaje de Le Lecitra a partir de las 4 de la tarde. Para más detalles, Vamos a hablar con Silvina Pelitero, que es vecina del barrio y un poco la que está motorizando toda esta movida, junto a otros vecinos que están aquí este,、eh, expectantes de saber qué pasa, y sobre todo qué va a pasar este domingo. Buen día, Silvina, ¿cómo andas? Buenos días, Mauro. Buenos días, la audiencia. Muchas gracias por acercarte una vez más a este espacio que es el Río Atuel, para, bueno, para poder difundir todas las movidas que hacemos los vecinos y las vecinas del, del Río Atuel. ¿Cómo están? ¿Qué van a hacer este domingo? Bueno, este domingo vamos a estar con una jornada de corte de pelo solidario. Como decís bien vos, a niños, niñas, adolescentes y de repente cualquier persona que tenga ganas de cortarse el pelo. ¿Esto lo hacen、eh, como para ayudar a las personas que no pueden pagar un corte y también porque están viendo que hay muchos niños que están necesitando este servicio? Sí, este ya va a ser el tercer año que humildemente colaboramos con este servicio a la comunidad y bueno, sí, porque v e n i m o s viendo hace ya. Varios años, lamentablemente, que, bueno, que una familia no puede afrontar el, el gasto de un corte para、eh, los niños de su familia. ¿Quiénes están ayudando? ¿Quiénes van a cortar el pelo? Bueno, agradezco y agradecemos en nombre de todos los vecinos a Natalia Díaz, que es、eh, parte del grupo Peluqueros Solidarios, que una vez más nos va a acompañar. Agradecemos también públicamente a la vecina Silvana Saavedra, que también nos presta el salón, que、eh, queda ubicado acá en la calle, en el pasaje, perdón, d e c i t r a、eh, tira 13 de Local 1. Que e l l a pone a disposición el salón para este evento. ¿Cómo se van a organizar? Digo, Pensando en los cuidados, en el distanciamiento, el uso del barbijo, ¿cómo van a h e r Bueno, nosotros siempre en los flyers de cada reunión siempre aclaramos que, y r o g a m o s、eh, presencia con barbijo. Nosotros igual tenemos algunos barbijos en, en stock para、eh, hechos por las chicas también.、Eh, para bueno, a quien no concurra con barbijo, pedirle amablemente que se lo ponga. Y sí, con distanciamiento. Nosotros、eh, tenemos una metodología que entregamos un papelito al, al niño, lo anotamos, y o un papelito con un, no, con un número, entonces vamos haciendo pasar por número para que no, no, no, o sea, no, no se genere disturbio. Y bueno, y sí, con distanciamiento, y bueno, siempre de eso vamos a estar atentos, este, este año particularmente. ¿Cómo tienen que hacer lo s que estén escuchando para anotarse, para poder cortarle el pelo a, a un niño o a una niña? Bueno, concurrir en primera instancia a la, a la tira 3, local 1. Eh, si quieren escribirnos, llamarnos al 1562-8944, bueno, que es mi teléfono particular, y bueno, y acercarse, que afortunadamente tenemos varios peluqueros que, bueno, que, que van a estar resolviendo esta actividad. Bueno, buenísimo. Bueno, y por otro lado, y、eh, tiene que ver también con todas las actividades que están teniendo los vecinos y las vecinas, están reclamándole al consorcio, que es un poco el que maneja el barrio,、eh, que presente los, este, los balances y también están pidiendo que la municipalidad o alguien que se encargue de los consorcios llamen a elecciones para renovar las autoridades. Eso es así, c o n t á n o s más o menos q u é están haciendo. Sí, vos utilizaste una palabra que viene al caso, ¿no? Que manejan el barrio, y sí. Desde hace 17 años que e s t Administración de Consorcio maneja el barrio, justamente el lenguaje no es inocente, utilizaste eso y de ahí me agarro. Y queremos empezar a los vecinos a, re, a recuperar el barrio, ¿no? Recuperarlo históricamente.、Eh, yo he, he vivido en el barrio desde muy niña, o sea, he venido después a vivir formalmente al barrio, pero、eh, sé, sabía de las condiciones en las que el barrio estaba. Muchos vecinos que, que hoy por hoy estamos reuniéndonos también son de, esa, de esos años. Y bueno, si bien. Quizás no recuperemos el 100% del barrio, pero queremos recuperar、eh, esto, ¿no? Hasta mi niña jugando acá, que tenga en un lugar, un espacio libre de contaminación para poder este, esparcirse, para sentarnos、eh, a tomar unos mates, en fin, tener un, un espacio donde, donde sea habitable, donde podamos convivir con mínimas o máximas condiciones de seguridad y de higiene. Esto de recuperar el barrio quiere decir que están teniendo la idea de presentarse como lista,、eh, como para poder. Este... Ser parte del consorcio? Bueno, esas son charlas que sí que nos, nos debemos y tenemos el interior del grupo de vecinos, todavía no, no hay lista formada, incluso yo se lo comuniqué eso personalmente a, a Reynoso, que acá no, no hay, o sea, ya algo armado para, sino que es una construcción colectiva que lo venimos haciendo día a día, en la cual estas jornadas solidarias nos permiten conocernos. nos permiten seguirnos comprometiendo, porque para nosotros la palabra compromiso significa un montón. Entendemos que, bueno, hay gente que trabaja, gente que, que por ahí este, tiene miedo de participar o por ahí no, no, no, está, no está en su costumbre de participar, pero bueno, estas jornadas propician eso. No hay nada construido, sino que lo construimos entre todos día a día. Bueno, le a u t r o l cuento a la audiencia y a ustedes también que mientras estamos hablando se están juntando algún grupo de vecinos y alguien quiere decir algo y sobre todo quiere exponer su, sus ideas. ¿Cómo es su nombre, Wendy? Omar. Sí, yo soy Omar, estoy de la primera entrega que se hizo en el barrio. Es de la, de la vieja guardia. Soy viejo, sí. Eso es lo que me quisiste decir y te lo digo. <risa> Exacto. Bueno, este, administración de consorcio, porque consorcistas somos todos. Es una administración apócrifa. Ellos subieron con deuda, con juicio ya en estado de ejecución, ayudados por el ministro Tierno en su momento. El primer administrador que entró no fue Reynoso, sino Carlos Pérez. Después se lo sacaron encima a Carlos Pérez, que era una persona、eh, honesta. Esta gente que está no es honesta, no es gente honesta. Asumieron con deudas y ahora, para poder conformar un nuevo. Una nueva administración de consorcio piden que todos los vecinos tienen que estar al día. Cuando、eh, el momento ese que se hizo la votación se dijo que la próxima administración que viniera podía、eh, ser conformada por gente que tuviera deuda. Bueno, no cumplieron con nada de eso, como que no cumplen con nada. Así que lo, lo que se está tratando de trabajar acá en el barrio,、eh, tenemos el apoyo del intendente que, bueno, de a poco. Está viendo cómo poder ayudarnos, porque al ser una, al barrio tener una administración de consorcio, no puede entrar la municipalidad a hacer las tareas que haría en cualquier otro lado. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hablar con este señor, que no sé quién es、eh, el administrador, porque a veces es Reinoso, a veces es Rodríguez de Bareto y a veces es Predes.、Eh, eh, si se van, es una pequeña pyme familiar que tienen, ellos se van pasando、eh, la posta entre ellos. No sabemos ni cuánto ganan. Hablan de 90 mil pesos. Creo que no. Espero que no. Me quiero tomar de una frase que dijo su vecina que tiene que ver con jugar los niños y las niñas por el barrio. Usted es uno de los primeros del barrio, ha visto a sus hijos, a sus hijas jugando en el barrio y ahora están reclamando que los niños puedan jugar, sobre todo que sea un lugar libre de contaminación.、Eh, cuéntenos más o menos cómo era el barrio cuando usted、eh, vino. Cuando yo vine a vivir acá del barrio,、eh, había gente que vendía su casa、eh, en otros lugares para venir a vivir al barrio este.、Eh, lindo, todos los parques arreglados, todo muy mantenido.、Eh, había una administración d e consorcio que fue el, la única que anduvo, porque los demás fueron todos iguales que Reynoso,、eh, inclusive el anterior Cisneros. Eh, que fue Omar Monuce, un hombre que falleció, que estaba al cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n Después, bueno, lo que están haciendo en este momento,、eh, el barrio, por supuesto, destrozado,、eh, están intimando a la gente con juicios, entonces la gente como que no se anima a acercarse.、Eh, no quiero decir con esto que estén haciendo un negocio ellos, pero casualmente todos ellos tienen viviendas acá en el barrio, ¿no?、Eh, es medio raro. Bueno, pero eso creo que lo va a resolver la justicia. q u es e a lo que queremos llegar nosotros、eh, bueno muchísimas gracias este, Ahí escuchábamos a algunos vecinos del barrio de río a de lautaro l primero venimos por resto de la movida solidaria pero también hay otros reclamos mucho más profundos que tiene que ver con poder、eh, ver a su s niño s y a su s niña s jugando en el lugar y sobre todo esta cuestión que tiene que ver con el manejo del consorcio、uh -huh. o los desmanejos del consorcio por parte de un grupo de personas Que deberían dar alguna respuesta a los vecinos y las vecinas que por ahora lo están esperando. Sí, lo importante, Mauro, es que los vecinos se han organizado, no s o l o para、uh -huh. seguir reclamando por las obras de saneamiento, por las obras que desde hace tanto tiempo le están faltando al río Atuel, sino también para realizar distintas movidas solidarias y colaborar con los vecinos y vecinas, con las familias que más lo están necesitando. En esta oportunidad va a ser este corte de pelo solidario que se va a realizar el próximo domingo. Mauro, te agradecemos mucho. Por estos minutos. Cómo no, Lautaro, nos reencontramos. Hasta luego. Son las 10:47. Seguimos haciendo la mañana carmesera.